Charles Fourier, economista y sociólogo francés, Besançon, 1772, París, 1837. Representante del socialismo utópico, afirmó la bondad congénita de las pasiones humanas, reprimidas por la sociedad y se mostró partidario del amor libre y de la desaparición de la familia. Preconizó un nuevo orden social de tipo cooperativista basado en la creación de falangsterios, comunidades de alrededor de un millar de individuos agrupados en cooperativas de producción y consumo. Sus obras principales son Teoría de los Cuatro Movimientos y Nuevo Mundo Industrial y Societario.